El Alacrán de Brillantes Aquel santo y preclaro varón afirmaba que la filosofía era la ciencia de los ángeles y la humildad la ciencia del Hijo de Dios, y para imitar al Hijo de Dios era la humildad su más preciada virtud. Por ello dormía en modestísima cama y todo cuanto a sus manos llegaba, le daba a quienes más necesitados estaban, sin que su mano derecha supiese jamás lo que daba a la izquierda. Todos los necesitados acudían a él, sabiendo que encontrarían en su amante corazón el consuelo a sus pesares, la dádiva. siempre generosa para remediar sus males. Mucho era lo que trabajaba aquel sacerdote santo y sabio, pero no rendía su cuerpo si por las noches no dedicaba largas horas a la meditación y al estudio. Una noche, especialmente había dedicado varias horas al estudio para hacer mejor exposición ante sus discípulos, pues fue además un gran maestro de la ciencia divina que les enseñaba la teología. Abstraído en su estudio, se encontraba en una noche oscura, hoja tras hoja de profundo libro teológico, iba repasando ante sus ojos fatigados a la luz apenas viable para la lectura de un mechón encendido. Tan sumido estaba en sus estudios que no escuchó los débiles toques que a la puerta de su casa daban. Una enlutada figura de mujer se había posado en la puerta de la humilde casa del Maestro, y con los nudillos de sus manos blancas y finas, tocaba y tocaba sin ser escuchada. Impulsada por su necesidad, aquella mujer tocó más y más fuerte. Al fin, escuchóla el sabio y santo sacerdote Detuvo su lectura, irguió su elevada figura, y salió a abrir la puerta de su casa, siempre dispuesta para recibir a los necesitados, aun cuando aquella hora no fuera oportuna. Apenas abrió, la mujer vestida de negro penetró, echando una mirada en torno suyo, para asegurarse de no ser vista, sin ser invitada a ello, con un movimiento tan apresurado que denotaba su ansiedad. Atraída por la luz, apenas perceptible del cuarto del estudio del sacerdote, se introdujo a él, seguida por la amable persona de quien ni siquiera había sido saludado. Los dos ya en el despacho sacerdotal, la mujer se arrodilló y tomando la mano del padre, la besó y pidióle perdón por la interrupción ahora tan tarde y por haber penetrado en forma casi subrepticia. Levantóla el sacerdote, diciéndole que sólo ante el Señor humillara a su persona, que sólo ante Dios debía hincarse con tal humildad. Comenzó a llorar la dama y el sacerdote a consolarla. Una vez pasado el penoso momento del llanto y el consolador bálsamo de la palabra paternal, la dama expuso el motivo de su visita. era ella, él lo sabía, una de las mujeres ricas de Querétaro, pero los negocios de su esposo no iban bien y estaba a punto de la quiebra. Solo un milagro, dijo, podría salvar a su esposo del deshonor, a su familia de la ruina y a sus hijos de la mendicidad. Venía a pedir prestados algunos miles de pesos para salir de la situación angustiosa en que se encontraba su hacienda. No, no tenía aquel sacerdote que todo lo daba tanto dinero, ni siquiera la esperanza de tenerlo pronto. El dinero, aclaró la enlutada, llorosa y estremecida mujer No se necesitaba para días después, sino para esa misma noche, pues a la mañana siguiente debería ser entregada una cantidad fuerte por su marido si no quería ir a la ruina irremediablemente. Entre la penumbra, la dama vio algo que la sobrecogió de espanto, que la hizo lanzar gritos de horror. un enorme alacrán bajaba del envigado techo hasta quedar a la altura del sacerdote, en la pared a él cercana. Volvió sus ojos el sacerdote y vio al animal venenoso detenerse. Calmó a la mujer, que estaba presa del nerviosismo agudo, temblando de pies a cabeza. angustiada por la pérdida segura de sus bienes. De pronto, el sacerdote interrogó a la mujer, volviéndola a su asunto, sobre si le prestase una joya de gran valor, la devolvería una vez redimida su deuda, rehecha su hacienda. La dama juró que así sería. por su amor de madre, por el honor de su esposo, por la vida de sus hijos. Entonces, el sacerdote tomó una hoja de papel de su escritorio, tendió su mano hacia el alacrán detenido en la pared, delicadamente puso con la derecha en su mano izquierda al alacrán, lo envolvió y entregándolo a la mujer. le dijo lo llevase a su prestamista muy temprano la mañana siguiente, sin descomponer el envoltorio antes. Llena de fe, dominado su horror, la mujer tomó el envoltorio y como se le mandó, lo hizo a la mañana siguiente. En la casa del prestamista, abrió la mujer el pequeño envoltorio y a los ojos deslumbrados de ambos apareció la más hermosa, la más rica, la más fina y artística joya que hubiesen ambos visto. De inmediato se le dio el dinero que pedía, tirando en prenda aquel conjunto de soles que eran muchos brillantes que formaban el riquísimo alacrán Pudieron cubrir sus deudas aquella mujer y su marido, rehicieron pronto su fortuna, y una noche, redimida ya la joya, acudió la mujer a la casa del virtuoso sacerdote. de rodillas le dio las gracias por su inmensa bondad admirada aún de la transformación dudando si no había habido algún hábil cambio por movimiento de manos la noche del préstamo tomó el sacerdote la preciada joya la acercó a la pared la colocó con la cabeza del arácnido hacia el techo y la soltó Y ante los ojos asombrados de la mujer, volvió a tomar su movimiento y presencia viva de alacrán la joya, y a subir al rincón del envigado desde donde la noche aquella había bajado. Luego volvió sus ojos iluminados a la mujer, que estaba en éxtasis, y le dijo que diera a Dios gracias por su bondad de Creador. que había sacado de la nada a una criatura tan temida como el alacrán, también para servicio del hombre. Muda, llena de estupor, se retiró la mujer, sabedora de que había contemplado un milagro.